Un samba de freque, samba moderno e o samba quadrado Canta y ciranda al frevo, un poco más chichibayón enchachado. Pero no cante esa voz al frevo. Bueno, y estamos a 24 minutos del mediodía y recibiendo lo vemos abrigado. Nos contaba que llegó el frío y hoy está en San Pablo, en la capital paulista, la capital del estado. Eh... Plinio de Arruda Pablo Jr., eh, me quedé pensando, San Pablo es la capital del Estado, supongo, porque a veces no, no siempre coincide, Plinio. Buen día. Buen día, Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario. Sí, San Pablo es la capital de, del Estado de San Pablo. Bueno, eh, volviste después de, de estar prácticamente afincado allá en, el, en Campiñas, en el interior. Me imagino que extrañás toda la locura que es San Pablo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es una ciudad muy, muy, eh, muy violenta, con muchos ruidos, con mucho tránsito. Es eh. bien diferente del campo, sin duda. Sí, sí. Yo una de las cosas que me impresionó, tuve hace muchos años, hace 30 años Plinio estuve en, en San Pablo, que eh, fui a una actividad de, de juventudes políticas y me impresionaba cómo en medio de la madrugada Eh, había esos ómnibus grandes, dobles, no me acuerdo, eh, muy grandes, ¿no? de los que transportan mucha gente, eh, e iban llenos. no eh, Claro, es una ciudad de, de, de cuánto andan, en cuántos millones de habitantes andará, no sé cuánto sería hace 30 años. Eh, si sí, el gran, gran San, Paulo, ¿no? uh -huh. San Paulo, las ciudades que se juntaron a San Paulo, más o menos unos 20 millones, claro, muy grandes. Claro. Entonces ver a las 3 o 4 de la mañana los ómnibus llenos, era para nosotros era una una sorpresa, bueno, entre muchos detalles, ¿no? en, en la locura del tránsito también que a veces los propios paulistas se se pierden, en fin, este es una ot otra escala a la que nosotros no estamos acostumbrados. Este, y también muchas los eh, cuando entrábamos en ómnibus las Cuadras y cuadras, o decir kilómetros de, de fábricas, de industrias, ¿no? Eh, no sé si en la periferia, no sé si seguirá siendo igual esa cantidad de industrias. Bueno, una buena parte de estas industrias cerraron ¿no? con la crisis. Mm. Claro. Y yo probablemente tú hablas de del, lo que llamamos de ABC: claro. de Santo Andrés, San Bernardo y San Caetano, que es donde nació la industria brasileña. más moderna, pero ahora con la desindustrialización todavía hay, claro, muchas industrias pero menos de lo que ya hubo y la violencia, Plinio pues, se habla de río ¿no? con esa bueno, estigmatización no es que no sea una realidad pero uno duele cuando eh, pueblos hermanos se les, se les enmarca por la violencia, como pasa en lugares de México, de río eh, nos tocó ver algún episodio Eh, también en aquella época en un, en un pequeño bar, en una calle que, que había muchos bares pequeños un compañero brasileño que fue al baño y, y volvió con, con el rostro ensangrentado porque lo, lo quisieron robar y, y se resistió eh, y también en, la misma, en una esquina de esa misma calle eh, una discusión entre dos personas y, y uno de repente sacó un arma de fuego y se la puso en el pecho Este, pero bueno, uno podría tomar que, que podía haber sido una coincidencia. ¿Es los mismos niveles que, que se habla de zonas de río o es distinto, San Pablo, a esta altura? Mira, la, la pobreza eh, eh, es distinta en, en las varias regiones de Brasil, ¿no? Eh, pero y la arquitectura de la ciudad, el urbanismo también es di distinto. Lo que pasa en San Pablo es que San Pablo tiene una segregación espacial mucho delimitada, mm. y con esto los ricos viven más o menos en en unos barrios. Mm. En Río, por los, las montañas, las favelas quedan eh, muy cercanas de toda la ciudad, y son claro. varias, son inúmeras eh, favelas. Entonces, la pobreza queda más cercana de la riqueza, mm. y por lo tanto los robos son más más fuertes, mm. ¿no? y más difíciles de, de, de contener. Pero la, con, con la crisis económica y la pandemia, la pobreza y la desigualdad social aumentó de una manera impresionante. Y uno camina aquí en la ciudad de San paulo y realmente hay momentos en que parece una cosa dantesca, parece de cine. Tamaña la, la pobreza, la gente durmiendo en, la, en las calles, ahora con el frío mucho más grave. Y São Paulo tiene un fenómeno que es distinto del río, uh -huh. que es lo que llaman de Cracolangia, que es donde se, se fuma crack. -crack. Uh -huh. Y entonces hay una población que yo creo que son de mil, no sé cuántos exactamente son, pero que viven concentrados en una determinada región. Uh -huh. Y de tiempos en tiempos la policía lo, los ataca. Ahora, la semana pasada, cuando, cuando llegó el frío, los bombardearon y los sacaron de esta con bombas de la, y los sacaron de esa región y entonces empiezan a caminar sin dirección fija por el centro de la ciudad. y Esto es una uh, cosa realmente impresionante y es una especie de una metáfora de la absoluta ausencia de nexos morales de la burguesía brasileña con el pueblo brasileño. Pero entonces esta sí es una ciudad bien, bien difícil, cada vez más difícil. Hay una especie de epidemia de robos, porque si no se hace la distribución del ingreso de una manera civilizada, el pueblo acaba haciendo la distribución de ingresos de maneras salvaje en las calles. Entonces está seguro muy difícil y la gente que venga para Acá tiene que tener siempre mucha seguridad y sobre todo saber en qué, en qué lugar están y cuáles son las calles seguras. Claro, sí, me acuerdo que en, esa, en aquella oportunidad, te estábamos hablando hace 30 años, la gente nos tocó estar en un, en un hotel y la gente del hotel nos recomendaba no salir de noche. No me acuerdo en qué zona era, pero era medio céntrico. Este, y bueno, sí, no, no, igual, igual salimos, no, igual uno quiere conocer, quiere estar... en contacto con el pueblo, por supuesto, este, conocerlo lo más real posible de, de la vida de, de una ciudad. Esa imagen que contabas es tremendo, Plinio, de, de esas personas afectadas, o sea, por el crack, como dicen Estados Unidos, o nosotros decimos la, la pasta base, o el paco, se dice, ¿no? En, otros, en, en Argentina, por ejemplo. Y ellos están, entonces, como concentrados en una zona fuera de, del centro de San Pablo, digamos... no, no, en una zona que es central, Ajá. y esto incomoda mucho la especulación inmobiliaria, claro. entonces, dependiendo del interés, lo quieren dispersar, pero no se logra, los quieren sacar de una región para hacer la especulación ahí, la otra reclama, mm. entonces, es un, una especie de unos, yo diría que unos mil unas mil personas que quedan, digamos, circulando, vagando por la ciudad en varios lugares, quedan, se acampan, acaban haciendo una cierta, digamos, forma de vivir y ahí sí. viene la policía, los he hechos otra vez, una cosa bien bien dramática y dantesca. Claro, claro, lo pasa que hablamos en una ciudad de, de tantos millones, como vos decías, a otra escala, pero eh, no es una realidad lejana a nosotros, a una escala mucho menor de una ciudad de un millón y medio de habitantes, Pero lo vemos acá en el centro, vos sabés que la radio está en pleno centro de Montevideo, frente a la Intendencia, y vemos ese crecimiento de gente en las calles y de... no sé si se da allá también, pero la mayoría son jóvenes, ¿no? Eh, menores de 30 años, digamos, y los vemos consumiendo pasta base a cualquier hora del día, cosa que antes, hace unos años, no se veía tanto. Supongo que son jóvenes también allá, promedialmente, la mayoría... La mayoría sí, hasta porque el promedio de vida de la gente que queda viciada en crack claro. es muy baja. Entonces, la mayoría es gente más joven, pero en realidad hay de todo y no solo viciados en crack, mm. pero todo tipos de viciados, de gente que, que está, digamos, con problemas psicológicos, abandonaron la familia y esto se tornó una especie de una manada de... Desalentados De gente en situación muy precaria Que el Estado no hace nada Sino echarlos de un lado a otro mm. Bueno Una realidad muy lejana A lo que se va a estar viendo hoy eh, Plinio es el casamiento De Lula ¿no? Eh, según se ha anunciado parte de la prensa Con vinos eh, Vinos importados eh, Prohibición de que nadie esté con los teléfonos Celulares Según hemos visto algunos detalles Miren, si no estoy equivocado, el casamiento fue ayer. Ajá. Pero puedo estar equivocado porque no no no acompaño mucho la vida afectiva de Lula. Me imagino. Pero, pero en realidad es una operación política para decir que Bolsonaro es el odio y que Lula es el amor, ¿no? Mm. El, el casamiento es con una socióloga con con quien Lula ya tiene una relación estable ya hace años. Entonces más una operación mediática para, digamos, pasar esta idea de Lula, paz y amor. Sí, tenés razón, ahora estoy mirando porque ya, incluso anoche, yo me olvidé, pues anoche ya vi estas fotos, hay una imagen que difunde la gente de prensa de Lula, eh, eh, en el casamiento está con un micrófono hablándole a su prometida Rosángela Da Silva ahora, Eh, creo que fue unos 200 invitados claro, la parte eh, romántica de la cosa no, no, no corresponde meterse mucho, eso es la prensa del corazón lo que sí en lo material del casamiento también habla de muchas veces de quien eh, en algún momento es tomado como referencia de determinados valores o determinada concepción de vida sin entrar en muchos, en muchos detalles ¿no? pero también de ahí Eh, ¿Cómo elige uno eh, celebrar o hacer una fiesta? También habla de, de, de qué concepción eh, de vida eh, está tomando uno, ¿no? Sí, pero ahí Hernán hay que tomar mucho cuidado porque Brasil es un país muy elitista. Entonces la, la idea es que la gente que vino debajo no puede dar fiestas, no puede gastar mucho, no puede tener un, digamos una buena computadora, Porque esto, esto, digamos, porque se supone que si lo tienen es porque es de dinero robado. Mm. La verdad es que la fiesta de Lula, por lo que se escuchó, no fue nada diferente de una fiesta de, de casamiento de alguien de clase media. no Y Lula, digamos, tiene todas la, las condiciones financieras para pagar esto de su bolsillo. ¿no? Claro, claro. El problema de la de la... del sistema de corrupción brasileño donde el PT está involucrado y Lula como digamos gran operador del PT tiene también su responsabilidad es más del, de, de, de una arquitectura política de dominación mucho más fuerte mm. entonces esto lo, lo utiliza mucho la, la, la prensa de derecha aquí para decir ¿ves? vienen los, los corruptos, vienen de vuelta Pero dos pesos, dos medidas, ¿no? Porque la verdad es que Bolsonaro, los hijos todos son corruptos, la familia corrupta, la evolución patrimonial inexplicable, los gastos con su tarjeta de crédito corporativa son secretos y millonarios y no se sabe dónde se gasta esto, pero de esto la prensa no, no dice nada. Uh -huh. Lo que demuestra que Bolsonaro todavía tiene apoyo En la gran burguesía, y todavía es un gran peligro aquí en la política nacional. Sí, de Bolsonaro te íbamos a preguntar eh, por qué hay que ir siguiendo, cómo maneja él ese elemento de, de amenaza de los militares, ¿no? Eh, lo hablábamos el lunes con Jair Cris, que desde Porto Alegre, él hizo un discurso en un almuerzo con empresarios recientes eh, y hablaba de, de elecciones problemáticas. advirtió que él nunca va a ser detenido porque Lula por ahí también ha dicho en algún discurso que podría hasta llegar a ser juzgado Bolsonaro por lo que ha hecho como presidente eh, <coughs> perdón, sigue manejando ese tema de los militares Plinio sin duda alguna ¿no? Bolsonaro es un jugador que tiene siempre la misma jugada está siempre en la ofensiva y haciendo amenazas a las instituciones Y, y la amenaza máxima de golpe militar. Ahora uh -huh. recién yo creo que ayer dio una declaración que si él siente que perdió con trampa la, no fue su hijo que dio. Esto uh -huh. no no va a quedar así no y se y va a terminar en violencia. Entonces, él el tiempo entero hace la amenaza. y Esto también es parte del clima de, les, de las elecciones atlánticas. La burguesía aquí hace una elección, ella determina la agenda de, la, de las elecciones y el clima, el contexto donde uh -huh. se da. El contexto tiene que ser siempre un contexto polarizado, muy de, de amenazas. Esto pasó con Lula en, en su primera elección, uh -huh. en el 89, donde la burguesía en realidad soltó un, una especie de un mensaje difuso que decía... Si Lula gana, no va a asumir, porque no lo dejaremos. Entonces, es un país donde hay dueño, uh -huh. y los dueños dejan esto muy claro, o sea, no tengan la pretensión de ganar, porque no van a llevarse ganas. Y esto eh, tiene una función de, de disciplinar y de domesticar la, la izquierda del orden donde está Lula, porque ahí Lula se, se comporta cada vez, va rebajando el programa, Y, y tornándose cada vez menos amenazador en, en, en la política concreta. Uh -huh. Entonces es altamente funcional esta polarización de man, mantener a Bolsonaro vivo y darle rienda suelta para que pueda uh, hacer amenazas y, y mantener un clima de terror político en el país. Ahora, Plinio, una cosa es la, la, el clima de amenazas, ¿verdad? Lo, lo que pueda incidir psicológicamente en, en sectores de, de la población brasileña. Otra es eh, que se animaran a dar un paso de desconocer el resultado electoral o, o algún tipo de acción desestabilizadora, digamos. Además, pensando en el rol que siempre juegan nuestros países en esto, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que llaman dos señales también. se decía de algún documento o algún jerarca de gobierno que dijo dejen de, de hablar, de, de dudar del de, de proceso electoral, eso podríamos decirse que, que queda casi que descartado, ¿o no? Mira, yo estoy de acuerdo parcialmente, Hernán. Mm. Los, los militares brasileños y yo creo que todos los militares latinoamericanos funcionan como una sucursal de los militares norteamericanos. ¿No? Mm. no tienen ninguna autonomía y trabajan siempre dentro de una estrategia que viene del norte bueno eh, y en el momento con Biden en el poder no creo que los militares brasileños tengan luz verde para hacer aventuras golpistas pero la verdad es que eh, hay accidentes en la historia mm. y, y, y, y Bolsonaro es un aventurero Y está articulado con la ultraderecha mundial uh -huh. y con Trump. Entonces, no es imposible que él trate alguna aventura. No, no, Esto no está totalmente descartado. Y, y Bolsonaro siempre funciona sacando la responsabilidad de sí. Entonces, no es imposible que los militares o, o que la... Lo, la, lo que llamamos de policía militar uh -huh. hagan algunas acciones maten gente y después Bolsonaro saque el cuerpo diga no, pero no fui yo que mandé esto no es conmigo no sé uh -huh. lo que pasó entonces sí hay un, una preocupación con la posibilidad de violencia política más concreta en el final de las elecciones uh -huh. yo creo que Bolsonaro va a repetir va a tratar de repetir lo que hizo Trump, porque además tiene a Trump mucho como, como referencia. referencia. Uh -huh. Sí, yo te iba a poner ese ejemplo de quién iba a imaginar hace un tiempo que en Estados Unidos iban a haber escenas de, de un congreso, ¿no? un parlamento invadido, el Capitolio, Por una turba de, de extremista de derecha eh, con escenas de los custodias con armas de fuego, custodias de los congresistas, eh, los propios congresistas parlamentarios refugiándose eh, y bueno y eso se dio durante el gobierno de Trump, algo que era difícil de, de pensar y después eh, después se queda la cuánto se juzga de eso, cuánto de impunidad queda de todo eso, pero se dio. Sin duda alguna, Hernán. La verdad es que tenemos que tener siempre el cuadro más amplio, ¿no? Mm -hmm. Estamos viviendo una crisis capitalista de, de mucha profundidad y con esto viene una crisis de la república en el mundo entero. Mm -hmm. O sea, es el concepto de res pública que está en crisis. Y en, y en, este, y en esta situación yo creo que todo es posible, ¿no? Hay una gran... Eh, inestabilidad de las instituciones Entonces no, no me sorprendería Que tuviéramos al final del año Cosas aquí, digamos, muy, muy violentas, muy malas Bueno, con la gravedad que eso implica Y que obliga a estar atentos Plinio, en estos últimos minutos Vimos algún titular eh, Hemos hablado contigo de, de los intentos de privatización eh, Integral, digamos, de Petrobras Eh, y vimos algún titular de que el equivalente al Tribunal de Cuentas de Brasil podría aprobar esa privatización eso si eso fuera así eh, ¿qué implica en cuanto a, a que se concrete eso? Mira yo, yo sinceramente creo que es muy difícil privatizar Electrobras y Petrobras uh -huh. que son las dos que se están digamos jugando Electrobras mucho más avanzado Petrobras solo como una propuesta por mientras, uh -huh. en este año que es un año electoral. Yo realmente no creo, pero sí, lo que se está pautando es para el próximo gobierno. Y lo uh -huh. que hace Bolsonaro en realidad es ofrecer al gran capital eh, grandes negocios. ¿no? Entonces no me descarten porque yo les doy grandes negocios. Y cuando él dice grande bueno, con Petrobras es realmente gigante el negocio. Sí. Entonces, es la manera como él eh, vende eh, su servicio en cambio de apoyo político y financiero para la campaña. Uh -huh. Y en esto yo creo que está siendo bien sucedido. O sea, uh -huh. no es para allá, ahorita, pero sí es para plantar para el futuro. O sea que en este periodo de acá, las elecciones de octubre, no, no cabe pensar en que se concrete la privatización. Me, mira, la privatización de Electrobras yo creo que técnicamente sería posible hacerla hasta el, hasta el final del año. Mm. Políticamente creo que es insostenible. La privatización de, de Petrobras ni cercana, imposible. O sea, hacerla en este plazo curto, ¿no? y Ella, El proceso en realidad ni empezó. Es solo un proceso político de preparar el problema. Bien. Pero... Yo creo que Petrobras todavía tiene mucho apoyo, no, no creo que sea fácil privatizarla de manera alguna. Bien. Bueno, acá para cerrar nos escribe Horacio, un compañero de la audiencia, diciendo que acá también hay cada vez eh, más gente durmiendo en la calle. A veces uno hace análisis de la macro política o hablamos de temas... de los sindicatos, ese tipo de cosas, y no hablamos tanto de, del paisaje de la ciudad, Plinio, de cómo se refleja la vida concreta en la ciudad con esas cosas que vos nos describías. Gracias, como siempre, por este esfuerzo de hacerte este tiempo en medio de tus actividades. Un abrazo, Plinio, hasta la próxima. Un abrazo, Hernán, no hay esfuerzo alguno, es siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario, con los hermanos uruguayos. Abrazo a todos. Chau, hasta la próxima.